Para mí el gran desafío que se presenta ahora en el periodismo digital es entender y lograr hacer más apps, uniones de tecnologías. Eh, el hecho de poder integrar Google Maps a una información de tránsito, eh, el hecho de poder eh, relacionar cosas que ya existen a una plataforma, sería genial. Y creo que hoy el gran desafío que tienen los medios de comunicación de integrar, por ejemplo en este caso Twitter, que se está haciendo tan tan masivo ya muchos lo empiezan a integrar a su página web empiezan a poner los hashtags del momento para que empiecen a correr las noticias a ver qué dicen los usuarios creo que el gran desafío es poder seguir descubriendo nuevas cosas y poder adaptarlas a las cosas que ya existen siempre como base el periodismo siempre como base la formación y siempre digamos con el, el, el anhelo de poder lograr cosas que, que puedan revolucionar eh, la manera de poder transmitir una noticia si el nuevo concepto indica eh, que el mismo usuario que está demandando información, está dando información, está esperando que te equivoques con la información, porque es así lo que pasa, eh, creo que para mí el paradigma dentro de las noticias que, que, que yo pienso, que estoy pensando que se está gestando en estos últimos tiempos, el gran desafío para mí es entretener. Entonces creo que si podemos, eh, es mi humilde opinión, ¿no? si podemos entender... Eh, y mezclar lo que puede llegar a ser el periodismo pero de una manera más entretenida en lo que es comunidades digitales creo que por ahí puede andar las cosas. pero básicamente es la unión de tecnologías lo que creo que le hace falta al periodismo digital